Neuquén. Isabel Wala, madre del lonco Facundo Jones Wala, explicó los motivos por los cuales se criminaliza a los mapuches.